Seguimos en la mañana quermesera Vamos a darle la bienvenida al aire al diputado provincial del Frejupa eh, Espartaco Marín Espartaco, eh, Pali te saluda, ¿cómo andas? Hola Pali, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá andamos, che, acá andamos Bueno, eh, a ver, contanos qué pasó ayer en el plenario Donde, bueno, pudieron sacar dictamen por la jubilación anticipada eh, Fue buenísimo porque fue por unanimidad pero eh, sí. se trabó el proyecto del aporte solidario. Sí, por eso te decía que andamos, digamos, no. ¿no? hay una, como una doble sensación de la comisión de ayer, porque por un lado pudimos dictaminar el, uno de los proyectos del Ejecutivo, que era el retiro voluntario anticipado, mm. proyecto que, que reunió el consenso de todos los bloques, pero, bueno, pero luego no pudimos avanzar con el dictamen del aporte extraordinario que ya tenía la negativa de, de la mayoría de los bloques de la oposición eh, antes de ser presentado, y que, bueno, eximieron algunas, algunas cuestiones de falta de información, pero el proyecto hace más de dos meses que fue presentado, tuvo su tratamiento en la comisión la semana pasada con la visita de los ministros que evacuaron dudas y consultas, y se modificó el proyecto con aportes hechos por nuestro bloque, por ejemplo, se, se quitó a los empleados públicos y se incorporó al casino, eh, es decir, que las modificaciones eh, fueron propuestas y fueron incorporadas, y aún pese a eso, eh, se optó por no acompañar, pero no por no acompañar con un dictamen negativo, sino por no brindar el quórum para avanzar, porque legítimamente la oposición podría haber dicho tengo un proyecto que es mejor, o, eh, o voy a rechazarlo, pero no, decidía levantarse e irse, entonces no pudimos dictaminarlo. ¿Y por qué crees que hicieron eso? Ver, ¿Has evaluado en estas horas eh, la decisión que han tomado? ¿Por qué? No, primero, porque creo que ideológicamente están en desacuerdo con el proyecto, <coughs> así lo han dicho en, la, en los medios. Sí, sí. Eh, y además porque creo que tienen una estrategia de dilación de los proyectos que lo vienen haciendo desde el principio de año. Bueno, primero era las comisiones, después fue el proyecto de obra pública y ahora es este, y así van a estar los cuatro años, digamos. Eh, eso se lo permite esa paridad que hay de, sí. de 15 y 15 diputados y diputadas de un lado y del otro? Sí, una, una paridad en términos numéricos, uh -huh. genéricos, pero en concreto es una paridad que no se refleja en la, en la intención del voto, porque, qué sé yo, por ejemplo, el proyecto de obra pública hubo tres dictámenes, ¿no?, uh -huh. Una de aprobación nuestra, otro de rechazo y otro que no, ni siquiera fue al recinto. Digamos, es muy, muy fácil ver en cada uno de los proyectos que se aprueban en la Cámara la diferencia de criterios de los mismos broques de la, de la oposición. Entonces se juntan solamente para, para entorpecer o dilatar a la iniciativa de un gobierno, pero luego cuando tienen que, que ir por la positiva... Hay positivas diversas, no. Claro. O sea, no hay no hay una unidad de criterio en esa en esa oposición. Espartaco, y cómo sigue esto del, del digo específicamente el proyecto del aporte eh, extraordinario. El lunes o martes de la semana que viene haríamos el plenario. Estábamos viendo eso porque creo que el lunes hay paro. Estamos viendo si hacemos sí. el plenario el lunes o el martes y el y el miércoles haríamos sesión de la semana que viene. Atento a que hay algunas actividades legislativas, creo que jueves y viernes en Buenos Aires para intentar por lo menos tener la sanción del retiro voluntario no porque creo que si es por unanimidad no no creo que haya inconveniente en que nos otorguen la tabla para que pueda salir cuanto antes eh, y por el del aporte por lo menos que entre entre el dictamen en, en mayoría y minoría de acuerdo a lo que la oposición estime que vaya a votar en la sesión de la semana que viene no para que por lo menos entre el dictamen y luego en algún momento ese, ese proyecto se va a tratar, digamos, no no no no no hay sentido para que uno eh, tenga un capricho como como como tal para no para no sentarse en todas las comisiones, no entonces yo creo que ayer fue el argumento de la falta de eh, información. Bueno, esa información va a ser proveída a la oposición para que la semana que viene se siente y, y dictamine a favor o en contra. ¿Y, ¿Y qué información reclamaron? Porque había quedado medio claro todas las dudas en eh, ese extenso plenario que hubo la semana pasada, que volvieron a pedir otro tipo de información. Y yo rescaté una sola, que era cuánto va a recaudar por el casino, cuando el, el Ejecutivo está haciendo la, ah. la estimación de cuánto sí. va a ser la recaudación por el incremento de ingresos brutos. Después, de porque, después hay propuestas de modificación del texto, ¿no? No, uh -huh. no hay información, sino propuestas de modificación del texto es, por ejemplo, eh, no el, el 50% del FODECO, sino el 100% del FODECO que vaya directamente a los municipios. Bueno, eso, eso es un dictamen de minoría con una propuesta distinta. Claro. O, ¿por qué no clarificar el aporte de los tres fun, de los funcionarios de los tres poderes del Estado con piso y monto? Bueno se decidió que cada uno de los poderes adhiera al proyecto y, y seguramente el gobernador, la presidenta de la Cámara y el presidente superior del Tribunal de Justicia se van a poner de acuerdo para establecer el monto. Eh, pero lo, lo que vi hasta ahora de dudas fue esa de casino, que fue una propuesta hecha por nosotros, por eso no hay una estimación, el resto son propuestas de modificación, que veremos cuáles consideramos y cuáles no, y las que no serán motivo de un propio proyecto de la oposición que que tenga para la semana que viene. Claro. Eh, ¿Se quitó cooperativas y mutuales también eh, sí. del, del proyecto, eh, para que no sean aportantes, y clubes? Se quitó cooperativas, mutuales, clubes, para que no sean aportantes, atento a que hay muchas que tienen varios inmuebles, en, en, en la ciudad de Santa Rosa, en General Pico, en distintos lugares, y no nos pareció oportuno, digamos, dentro de lo que hoy son eh, las tarifas que están viniendo, los costos, incorporarle un aporte más este, frente a esta situación, no era el, el sentido de, del, del aporte, no el sentido del aporte es con aquellos que tienen mayor patrimonio evaluado en términos de quitando la producción, pero, pero sí en términos de, de los inmuebles vinculados a aquellas, a aquellos sectores económicos que, que mejor le está yendo, ¿no? Y no era el sentido grabar a las mutuales, cooperativas y clubes, por eso se, se eliminó el inciso, también se puso un, un tope mínimo para los inmuebles, cuando vos tenés más de cinco, eh, perdón, hasta eh, más de cinco inmuebles, con un monto mínimo ¿no? para que no no entren dentro de los cinco inmuebles, inmuebles que tengan evaluación fiscal menor, entonces se incorporó el monto mínimo de 40 millones de pesos. También se hizo una partida específica para, para el Ministerio de Desarrollo Social para que vaya destinado el, el dinero. Este, bueno, se quitó a los empleados públicos. Bueno, creo que te he mencionado todas las modificaciones que se han incorporado al texto. Claro, sí, sí, sí. Eh, y m, quedó claro, que, o no, no sé si quedó claro, si es un impuesto o es un aporte, eh, porque eso fue largo debate y sigue siéndolo este, en, en, entre el legislador. Sí, para mí yo a mí no me, yo te lo he dicho, digamos, a mí no mm. me ruboriza grabar al, al 1% de la población de la provincia este, en pos de 55.000 personas que hoy no tienen, eh, no tienen para morfar, digamos, ¿no? Mm. no eso no me... A mí no, no, no me voy a meter en la formalidad de si es un gravamen no es un gravamen. Entiendo las. La, no estoy diciendo que, que desconozca las razones del gobernador, por el contrario, las comparto. Uh -huh. Solo digo que si la oposición me va a correr con que no quieren, eh, no quieren votarlo porque es un impuesto, bueno, una cosa es grabar a todos los trabajadores con el impuesto a las ganancias o incrementar el impuesto a país como se ha hecho o quitar el IVA de los alimentos, como se ha hecho con voto de los legisladores nacionales de la oposición, mejor dicho, del paraoficialismo. Y otra cosa es crear un aporte por seis meses para un sector muy minúsculo de la población de la provincia de La Pampa, pudiente, en condiciones de afrontar esta ayuda que es necesaria para cubrir las necesidades básicas alimentarias de los sectores más humildes. Hay una diferencia que es atroz, digamos, ¿no? Ahora, si no quieren marcar la diferencia, me dicen, no, estamos en contra de crear o no, yo no estoy en contra, de, de hecho estoy a favor de, de generar una herramienta impositiva, porque yo creo que los impuestos son los que tienen más que paguen más, los que tienen menos que paguen menos. Los impuestos deben ser progresivos, así que si ese es el argumento de la oposición, bueno. Estos son los nuestros, por lo menos. Spartaco, claro. eh, eh, en el arranque decías que se espera esta actitud de la oposición de no dar quórum, de extender, de, de alargar los plazos de los proyectos de, en estos próximos cuatro años. ¿Pensás eso? Bueno, por la experiencia de los cuatro meses, te tengo que decir que sí. Eh, la oposición tiene todo el derecho a disentir, digamos, con, con los proyectos que considere, por supuesto, pero. Uh -huh me parece que no, hay que no hay que quitarle la responsabilidad del trabajo en las comisiones y en el recinto. Y no hay que enojarse con el resultado de las votaciones, porque no hay alguna capaz que nos toque perder a nosotros. Y no por eso uno va a dejar de presenciar eh, o, o a dejar de ir a trabajar al recinto, digamos. ¿no? Entonces me parece que Por eso uno en las discusiones de las comisiones y demás trata de no herir susceptibilidades, tra trata de ser respetuoso con las posiciones de la, de la oposición. Ayer, ayer fue un claro ejemplo, ¿no? Estaba tomada la decisión antes de que arrancara la comisión de que se iban a levantar y se iban a ir. Sin embargo, no hubo ningún miembro de nuestro bloque que la picara, por decirlo, para dar un argumento más. Sí, sí, sí a que se levanten y se vayan, ¿no? porque era, era absolutamente previsible lo que estaban haciendo, entonces con mucho respeto nosotros planteamos que era necesario avanzar en el dictamen, pero la verdad que ninguno... Pero bueno, eh, me parece que tenemos que llegar en contra de ese punto en el cual como pasó con, con el de retiro, o como puede pasar también con el de obra pública, pasó de hecho, votaron en contra, uh -huh. pero dieron el quórum necesario para que se trate, Porque, y en este caso lo mismo, ¿no? Porque mirá lo que pasa, ¿no? Acá, ayer la diputada Fonseca mencionaba en la comisión que era una barbaridad que se avanzara con el dictamen porque en este contexto de falta de, de alimentación, de, de, en los sectores no podemos... Bueno, justamente este es el contexto que amerita la, la rapidez de la sanción del proyecto, ¿no? Mm. Tenés un gobierno nacional que te dice que primero los alimentos no estaban guardados en los galpones, Después te dicen que sí estaban, pero que estaban todos vencidos. Después te dicen que no, no, no estaban vencidos. Después te dicen que se guardaban para las catástrofes. Después te dicen que no se lo iban a repartir porque había comedores truchos. Y viene la justicia, hace un allanamiento, comprueba que hay alimentos que se están por vencer, que deben ser repartidos y que además hay una triangulación de sobresueldos y acciones de otro tipo de corrupción. Bueno, en el medio de ese proceso nosotros estamos acá diciendo no, me falta una coma al proyecto, o quiero saber cuánto vamos a recaudar con el casino. Me parece que la situación amerita para que avancemos con el dictamen de, del proyecto, porque el hambre es hoy, digamos, ¿no? ¿No? y fue hace dos meses además, sí. y, y va a seguir siendo, probablemente va a seguir siendo. Entonces, este es el contexto en el cual tenemos que avanzar con una... Fuente de financiamiento para que el Estado pueda cubrir las necesidades básicas de los sectores más humildes en la provincia de La Pampa. Clarito, Espartaco, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias. No, no, a ustedes, un abrazo. Muy bien. Eh, pasaba el diputado provincial del FREJUPA, Espartaco Marín, por la mañana, Kermesera, 8:55. En Radio Kermes le seguimos poniendo.